Como se viene contando a lo largo de la mañana aquí en la tribu, el juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó sin prisión preventiva a 22 de las 31 personas detenidas durante la represión luego de la marcha del primero de septiembre, a un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. El juez los procesó por intimidación pública y resistencia a la autoridad y les trabó un embargo de hasta 5 millones de pesos. La Red Nacional de Medios Alternativos sacó un comunicado ya por la situación de dos comunicadores. Hablamos de Ezequiel Medone y Juan Pablo Mourenza, que estaban participando de la cobertura de esa represión de la policía de la ciudad. Y estamos en contacto ahora con Ismael Jalil, abogado de la Correpi, para hablar de este tema. Ismael, buenos días. Aquí Diego y Norman en la mesa. Buenos días, ¿cómo les va? Bien, Ismael, gracias por atendernos. ¿Cuáles son los argumentos de Martínez de Georgie para confirmar este procesamiento de 22 detenidos y detenidas del primero de septiembre?、Eh, yo te diría que los,、eh, los argumentos son, responden、eh, única y exclusivamente a la agenda electoral que les marcó el gobierno. Digamos, hoy por hoy la justicia,、eh, conforme a, a esa agenda, este, responde. Yo no tengo ninguna duda que, de haber sido otro resultado de las elecciones, esta resolución hubiera sido también otra. Eh, es un copia y pegue de las versiones policiales. No toma en cuenta ningún elemento de descargo.、Eh, lo que está tratando de hacer el juez con esto es, de algún modo,、eh, cumplir con, el, con la misión muy concreta que le han encomendado y que él está dispuesto a firmar. En la resolución está muy claro que.、Eh, yo te voy a leer una sola parte de la misma resolución para que a vos te quede más clara la, para, y, a la y la audiencia pueda, de algún modo. Entender de qué se trata esta barbaridad que hizo el, el juez de la causa. En un punto dos que se llama las declaraciones indagatorias, cuando describe los hechos que se le imputan a los primeros detenidos, dice que frente a la Casa Rosada se procedió a la detención de un grupo de manifestantes que derrumbó el vallado de seguridad, agredió al personal policial con botellas, piedras y además quemó carros de basura pertenecientes, bla, bla, bla, bla. Fueron identificados como Medone. Trabajador de prensa, Morales, docente, Carrizo, Mesa, Solís, Marín Castro y Mourenza, el otro trabajador de prensa. De estos siete, en esta misma resolución resultó que dos fueron detenidos en otro lado, m e d ó n y Mourenza. Avenida de Mayo cuadros, al mil, mil, de Mayo, 1400. Exactamente.、Uh -huh. Pero yo te estoy leyendo lo que dice el procesamiento. Sí, sí, sí.、Eh, Morales. Y Solís fueron declarados con falta de mérito. Y López fue sobreseído. Es decir, que de, de, como empieza el procesamiento, al recopilar los hechos que se le imputan, de, siete, de los primeros siete detenidos que figuran en la causa, cinco fueron desligados d e t o d a esta situación. ¿Me entendés? Es decir, así, digamos, está mal el, el que no fue desligado está mal d e s c r i t a su detención porque no fue aquí. Este, y en ese, con ese tipo de barbaridades, que no es más que el copia y pegue de la policía, este, bajaron un procesamiento para 22 personas. Ahora, hay filmaciones y hay obviamente testimonios de una cantidad de gente que también Martínez de g j o r g i podría tener en cuenta para tener una mirada más completa del hecho. De hecho, estabas nombrando a Morales. Morales es el docente que tiene el ticket de pizzería con un horario posterior al de su detención. Morales es ese. Después hay otro más que tiene un, un eh, eh, mensaje mandado a su esposa a las 20 y 50. Diciéndole que va para la casa, que está todo bien, este, y resulta ser que figura como detenido a las 20.18.、Eh, hay más cosas,、eh, hay, hay, hay entrecruzamientos de teléfonos, o sea es que cuando los detuvieron a los chicos, los、eh, teléfonos no fueron secuestrados en el lugar, sino que fueron secuestrados en la comisaría. Por lo tanto, mientras estaban en el camión, estaban con los teléfonos, y ahí se empezaron a intercambiar los teléfonos para de algún modo. Eh, eh, evitar que a alguno le pase alguna cosa, tener contacto, poder de algún modo este,、eh, saber de quién se trata. Ellos nunca se conocían, si no se conocían. Esta circunstancia, sin embargo, fue puesta como el juez, por el juez, como que atento a que aparecen en los teléfonos los números de otros detenidos, esto demuestra que había una concertación previa porque se conocían.、Claro. Estas barbaridades, como ser, por ejemplo, otro elemento a tener en cuenta es haber encontrado propaganda anarquista. Eh, que nos retrotrae a tiempos ya que suponíamos superados. Este, bueno, estas cosas están volcadas en el, en, el, en el procesamiento. Del mismo modo que están volcadas algunas filmaciones o fotografías de gente que sí se la ve arrojando algo, pero que no tiene nada que ver con la intimidación pública, porque vos sabés que la intimidación pública le,、eh, es un delito que se le debe imputar a quien tira algo o hace el hecho. Con una finalidad determinada, que es provocar o generar el temor El, el, el, el, el temor colectivo. Y aquí lo que está ocurriendo, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, con relación a esta gente que dicen está identificada, acá está, este, por caso, eh, eh, Ferrarotti tirando, como dijeron ayer en la televisión,、eh, no confundan intimidación pública, porque si la confunden, entonces este, ya no tenemos más. Eh, posibilidad de defendernos de nada. Y si a mí, el grupo de asistencia o de ayuda motorizada,、eh, me tira la moto sobre el bar donde estoy comiendo una pizza o tomando una cerveza, yo me voy a defender. Ahora, eso es muy distinto a generar las condiciones de una intimidación pública. Me parece que esto es lo que hay que tener en cuenta. Tampoco se tuvo en cuenta la filmación de Medo y Mourenza, de m e d o o y Mourenza, los dos trabajadores de prensa que estaban filmando y que son detenidos por estar filmando. Este, y que además da fe de eso la detención de otra chica, como es Sánchez, a m i r a Sánchez, ahí en Avenida de Mayo del 1400, que aún en la misma filmación aparece el lugar de la detención de estos chicos. Este, es absurdo que el juez ni siquiera los haya evaluado, ni siquiera los haya valorado. Este, por eso te digo, es completamente. El juez acá no analizó, no hizo un estudio exhaustivo,、eh, no juzgó, convalidó. Eso fue lo que hizo. Ismael, ¿por qué crees que el juez Martínez de g e o r g i tomó como v á l i d a las declaraciones del policía, por ejemplo, que dijo que él en su experiencia en las marchas sabía que algo iba a ocurrir, más con estos elementos anarquistas que le decían que le encontraron elementos en la mochila que podrían causar disturbios? Y más que nada, cuando Sánchez, como bien decís, declaró que los dos integrantes de la Red Nacional de Medios la protegieron a ella, intentaron protegerla, como decíamos, en Avenida de Mayo, lejos de Plaza de Mayo. ¿Y por qué el embargo es de tanta plata? Varias cosas. Eh, eh, una la primera pregunta tuya se resume en, en, en un clima de época. Digamos.、Eh, acá no importa cómo son los hechos, acá no importa lo que pasó, acá importa la versión oficial. Y la versión oficial debía instalar eso porque lo que pretendían era correr el eje de una multitudinaria marcha. Por un hecho gravísimo, el más alto, el más, el, el más repugnante de, de, de, de, vivido en democracia, como es el, la desaparición forzada y el asesinato de Santiago Maldonado, este, y debían correrlo y entonces se debían instalar esta situación. Por otro lado, necesitan un escenario de violencia para justificar todas las represiones. Y por otro lado, también el juez necesitaba hacer esta resolución para mandar un claro mensaje hacia las fuerzas represoras, un, una especie de lagrano tranto, es decir, Hagan ustedes lo que tienen que hacer, que de parte nuestra van a tener todo el aval. No solo del Ministerio de Seguridad y del, del Poder Ejecutivo, sino también del Poder Judicial.、Eh, eso por un lado. Y por otro lado, el tema de los embargos que pasa a ser una provocación. Porque el embargo en estos casos es meramente formal, es simbólico,、eh, no se efectivizan porque, entre otras cosas, estos chicos no tienen esos ingresos. Un millón de pesos, cinco millones de pesos. Es un absurdo. Y además, el código. Si bien autoriza al juez a trabar embargo, también dice que si no lo puede hacer, puede decretar una inhibición. Es decir, que el puede es meramente facultativo. Con lo cual, eh, eh, poner esta cifra y hacerlo figurar ahí no tuvo otra finalidad más que este, en los medios rebote esta idea de la enormidad del embargo, también como un secundario efecto disciplinante. ¿no? Ismael, ¿hay pruebas suficientes como para en una defensa, en una apelación, poder probar que es un copy-paste esto de Martínez de g e o r g i y que la mayoría de las cosas no tienen fundamento? Eh, yo no tengo la menor duda de eso, no tengo la menor duda. Lo que pasa es que, insisto con algo, es decir, yo creo que hay un clima de época y que hay una decisión que eh, eh, esperemos que acá ahora la Cámara este, revea esta situación. Esto es un bochorno, es un escándalo. Desde el punto de vista、eh, jurídico, esto no tiene el mínimo sostenimiento. Eh, eh, insisto con el tema: se busca la figura de intimidación pública. Eh, y se apoya en algunas imágenes y en versiones de la policía que lo único que revelan,、eh, lo que no pueden revelar nunca, es quién empezó, por qué empezaron, este, quiénes quisieron hacer lo que hicieron y quiénes se defendieron o quienes indignaron y contestaron, si se quiere, a la agresión injusta y legítima de la policía que estaba no solo con infiltrados, sino que además, mira, hay un tema que yo todavía no entiendo por qué no figura en el procesamiento como evaluación del juez. O mejor dicho, entender, entiendo lo que、eh, es inadmisible que no esté en el procesamiento. Que es, por ejemplo,、eh, la transcripción de las modulaciones policiales, donde ahí va a quedar claro el horario, donde ahí va a quedar claro cuál es la actitud de los primeros policías cuando están en los primeros incidentes, que son los que sirven, sí, para justificar la intimidación pública, pero de ninguna manera son los que atribuyen a estos chicos a los cuales le inventaron un horario. De detención tan solo para poder legitimar la figura que le impusieron. ¿no? Con esto estás diciendo que hay un grupo de infiltrados que participó de esa movilización comenzando los desmanes, digamos. Yo estoy diciendo que los que comenzaron los desmanes, que los que hicieron lo que hicieron en, en, al comienzo de la cuestión y que para eso sirve la figura de intimidación pública, no, es, no está entre el grupo de los detenidos, ni de los procesados, ni de los falta de méritos, ni de los sobreseídos. Ajá.、Uh -huh. Una cosa importante también a entender: que recién escuchábamos a Verónica Heredia, ¿no? la abogada de la familia Maldonado, diciendo、sí. que con la desaparición forzada de Santiago se le da un mensaje a todos los argentinos, que es un nuevo modo, digamos, de operar por parte del Estado argentino. Y también da la sensación con este caso que estamos viendo que lo que ocurre es una suerte de pedagogía de la crueldad para toda la población que se pueda movilizar indignada por un hecho, ¿no? Absolutamente, es tal cual coincido plenamente. Eh, eh, hay una escala de gravedad. Pero está todo dentro de la misma escalera, digamos. Hay un escalón que es este procesamiento y el escalón más grave que es la desaparición y el asesinato, sí, sin ningún lugar a dudas. Con respecto a Martínez de Georgia, hay que decir que no es la primera vez que ataca a trabajadores de prensa, ya que él tiene la causa de Antena Negra TV, justamente donde estuvo defendiendo de algún modo los intereses privados de la empresa Prosegur, ¿verdad? No solo esa, tiene también la causa, tenía, debió haber tenido la causa a tiempo argentino y Radio América y la pateó porque, evidentemente, su función. Eh, eh, no es perseguir a empresarios, ¿no? sino que, como vos bien apuntabas, es esto de seguir a comunicadores, trabajadores, luchadores, jóvenes, etc. Ismael, el juez se expresó porque justamente las detenciones fueron por policía sin identificación, sin los nombres que los identificaban. No, no, no, no, no, no, no solo eso, tampoco dice nada sobre las concretas denuncias que se hicieron,、eh, manifestando, por ejemplo, las chicas detenidas haber sido de algún modo eh, eh, eh, vejadas. En su eh, intimidad, eh, porque fueron obligadas a desnudarse para ser fotografiadas por policías masculinos.、Eh, tampoco recoge las denuncias ni valora las denuncias que se hicieron sobre el amedrentamiento y las concretas amenazas de que si no colaboran van a ser ustedes los próximos desaparecidos, como se les dijo en el camión de detenidos, a más de, de dos o tres este, compañeros.、Eh, Bueno, todas esas cosas que yo creo que precisamente este procesamiento apunta hacia eso, a evitar que estas cuestiones puedan ser de algún modo puestas en la palestra. n o Ese es un poco la, lo que persiguen. ¿Cómo siguen los pasos ahora con respecto a apelaciones y en qué tiempos se imaginan que p u e d e existir una sentencia? Nosotros dentro de los, tres días tenemos, de los tres días hábiles tenemos el plazo para interponer la apelación ante la Cámara.、Eh, posteriormente, el juzgado tiene que elevar las actuaciones a la Cámara una vez concedidos los recursos. Las Cámaras deben、eh, fijar fechas de audiencias para que en esas audiencias se puedan exponer los agravios y después、eh, de esas audiencias, en el término de cinco días,、eh, lo, que se hay, lo que se recibe es la resolución que dice si.、Sí, El, el procesamiento está bien dictado, si lo revocan por el contrario este, o si lo modifican en alguna medida.、Eh, esto va a llevar un tiempo, t e n e n cuenta que cuando no hay detenidos, los tiempos este, siempre se, se dilatan mucho más.、Eh, y esto, evidentemente, no estoy en condiciones de decirte cuándo va a estar la resolución, pero no va a ser a la brevedad, independientemente de que nosotros metamos la apelación el día lunes-martes. Este, no vamos a tener el, a la brevedad una resolución, eso está claro. Lo último, Ismael, preguntarte por esta sensación de desamparo que sentimos muchas personas en este momento. No digo que sea exclusivo del macrismo, pero se está agudizando una noción de desamparo de que no hay mucho a dónde recurrir más que a la propia organización social, ¿no? Y no es poca, que no es poca. Vos p e n s á esto: eh, eh, eh, estos chicos, si no hubiera sido por la respuesta que le dimos. Con toda la gente en la calle, desde el viernes hasta el lunes que se produjo su libertad, estos chicos se quedaban adentro. Es decir, que si vos ganás la calle, si lo ganás en forma organizada, y si tenés la posibilidad de contestar golpe por golpe a los que el poder te empieza a dar de esta manera, entonces eh, eh, ahí tenés no solo una posibilidad, tenés el deber de hacerlo.、Eh, no, no, no bajemos los brazos. Eh, no es poco tener las propias fuerzas organizadas, no es poco.、Eh, hay que tener confianza en esas fuerzas y no hay que bajar los gastos y hay que seguir. Y más allá de las cuestiones técnicas y de las apelaciones, etcétera, lo que hay que hacer es el miércoles volver a estar en la calle acompañando a la familia de Santiago Maldonado, que insisto, no hay que perder de vista que ese es el hecho más grave. Y es lo que más debe interesarnos. Justicia por Santiago Maldonado, que es lo que hay que salir a pedir, este, y el miércoles es una oportunidad nueva que tenemos. Gracias, Ismael. Seguimos acá la charla con Ezequiel Medone, que vino de visita por la tribu, convocado aquí para poder seguir charlando de este tema. Te mandamos un abrazo y gracias por tu tiempo. Le mando un abrazo grande a él y cuídense, no sea cosa que le rompa todo ahí adentro, ¿sí? porque si está Martínez de Jor, <ríe> g seguramente le mete también otro procesamiento. ¿no? no sé, tiene una remera negra, yo ya no sé qué pensar, si eso es anarquía o qué, ¿viste? Es para sospechar, es para sospechar. ¿sí? Gracias, Ismael, un abrazo.、O Otro por Ismael Jalil, abogado de la Correpi, charlando con nosotros, tras confirmarse el procesamiento de 22 detenidos y detenidas el primero de septiembre en la marcha a un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Esto lo confirmó ayer este procesamiento el juez federal Martínez de g e o r g i Si ustedes ingresan a fmeratribu.com en la pestaña podcast, van a encontrar toda la colección de Vivo Acá, estos radiodocumentales, de historias en primera persona, de distintas, distintas maneras, digo, de organizarse socialmente, de distintas luchas que narran la conflictividad social contemporánea de la Argentina. Una de las últimas producciones que hicimos fue justamente charlando con Ezequiel Medone de todo lo que vivió aquel primero de septiembre y los días posteriores con su detención junto a otras treinta personas en el marco de esa movilización, exigiendo por La aparición con vida de Santiago Maldonado. Allí Ezequiel nos narró todo lo que vivió y ustedes lo pueden escuchar en detalle, pero queremos aprovechar, por supuesto, aquí su visita, no solo para saludarte de MEDO, para estar con vos un rato, para estar acompañando este momento y agradecerte que te arrimes a la tribu como espacio de difusión de la perspectiva de lo ocurrido. Así que gracias. Nos devo unas gracias a ustedes por invitarme, para mí también está muy bueno por venir acá, estar charlando un rato, compartir con ustedes. Hace 40 minutos salía por teléfono un charco de arena, pero no queríamos dejar aquí de conversar con él, siendo además bastante vecinos en los espacios de participación y demás, y compañeros de muchas coberturas y muchas cosas que se hacen en conjunto entre las redes de medios comunitarios. Primero, preguntarte algunas sensaciones ante esta decisión de procesamiento Martínez de George.、Eh, y bueno, primero, nada, como un poco de bronca, la verdad.、Eh, si bien no es que. Pensaba que iba a ser que bueno nos sobresean a los 30 que estuvimos detenidos、eh, o que mismo a nosotros mismos, porque de hecho hay policías que, que nos nombran particularmente, ponen la foto nuestra. Entonces, cuando vimos eso, a pesar de que está bastante demostrado de que no hicimos、eh, de eso de lo que se nos acusa,、eh, ahí como empecé a decir, bueno, capaz que algo nos meten,、eh, no sé, resistencia a la autoridad, ese tipo de cosas. La verdad que es. Como、muy ridículo la, la figura de intimidación pública、eh, cuando no hay nada más que una, un digamos, el acta digamos a el de la policía de contando. Supuestamente debería ser como tal, como, como sucedieron los hechos y cuenta cualquier cosa que nada que ver. Que nosotros estábamos en un lugar que no estábamos. nosotros Hablo de nosotros, pero en general pasó así con todo. s、eh, Y, y digamos que se agarre de eso el juez para en vez de, de sobrecedernos, procesarnos、eh, y seguir investigando y seguir metiendo y seguir estirando esto. Que la verdad que ya, ya lo estiró bastante. Lo estiró ese fin de semana para tenernos todo el fin de semana、eh, detenidos. Lo, estira, lo estiró después, como dos meses casi, para, para decir qué iba a hacer con todos nosotros.、Eh, y ahora lo estira de vuelta. Porque ¿cuánto es un juicio? ¿Son ¿Un año? ¿Un año y medio? ¿Qué sé yo? Eh, ...con un procesamiento... Que es ridículo, digamos, no, no tiene elementos para hacerlo. Más que lo, lo que dice la policía, que dice una cosa en un lado, otra cosa en otro.、Uh -huh. Por lo que nos habías contado de lo que sucedió el primero de septiembre, vos ya te habías alejado después de la movilización para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado a un mes. Y cuando te avisan que comienza una escalada represiva por parte de la policía, esta especie de cacería que se vivió en Plaza de Mayo y alrededores, bastantes alrededores, porque hay detenciones por el 9 de julio incluso.、Sí. Bueno, este... la, la nuestra fue en San José y a v e n i d a mayo. 1400 de Avenida de Mayo, eso no es en la Plaza de Mayo derribando un vallado,、no. claramente. Y ustedes vuelven también para poder hacer una cobertura, por supuesto, en todo esto. ¿Qué pasó con los materiales que ustedes tenían? Porque esos e los quitan apenas los detienen, ¿no? Por suerte no, los pudimos eh, recuperar. Eh, los, los, y estaba hecho como bueno, estábamos transmitiendo justo por Facebook, porque nos parecía que nada. Viste, a veces uno va y filma para después editar, no sé qué, pero como en ese momento. Ante era la urgencia. En serio, claro. Como que de la forma que sea, que en este momento será Facebook,、eh, salga lo más rápido posible. Entonces estábamos transmitiéndolo por ahí. Veníamos a hacer toda una cobertura de toda la marcha.、Eh, y, y bueno, nada, eso quedó por suerte subido a la red. Se viralizó un montón. O sea, eso está. Tiene acceso el juez a eso como para poder decir: m i r a no, no estaban ahí donde dicen que estaban. Pero no, no, no le. Sé que no llegó a mirar esa parte todavía. Capaz llega después en el juicio. Quedan pocas chances realmente de pensar que no hay una clave política en todo esto, sobre todo después del resultado electoral, dar a conocer este procesamiento, porque si las pruebas están sobre la mesa, si el material fílmico para contrarrestar las actas policiales existe, la verdad es que es poco serio lo que está pasando. Sí, es poco serio. Igual, eso, escuchándolo, bueno, Javier recién que decía, no perder el foco de lo, de, lo, de lo más importante que hay en este momento, que es la situación de Santiago Maldonado. Eh, viendo las ridiculeces que están sacando por, por eso, digamos, y todas las, las operaciones que hay, Y todo como lo, lo, lo que se viene hablando y, y lo que viene fallando, y en general, cómo viene actuando el gobierno, efectivamente, hay una Hay una política ahí que, para la cual están al servicio jueces como Martínez y George, está al servicio de la policía de la ciudad,、eh, para meter miedo, para desprestigiar a toda la gente que s a l e a luchar. Tanto a los mapuches a Santiago Maldonado como a la gente que está, se manifiesta acá en Buenos Aires. Hablando de las operaciones, cuando los detuvieron, muchos periodistas reconocidos salieron a decir: No son periodistas, se, están haciendo, se hacen los periodistas. ¿Qué, ¿Qué pensaste cuando te llegaron esas versiones, cuando te llegaron esas opiniones? ¿Y cómo fueron las primeras, las primeras horas de detención?、Eh, mira, cuando me llegaron esas versiones,、eh, nada, por un lado me causaba gracia porque. O sea, no sé, yo nunca tampoco es que nos, nos nombramos mucho periodistas, más comunicadores, qué sé yo. Desde otro lado, no porque la tarea no sea periodística, qué sé yo, pero quizás sí por una, una cuestión de diferencia con periodistas como los que salen a decir esas cosas、eh, sin tener idea de lo que están hablando.、Eh, después uno se encuentra nomás con otros trabajadores de prensa, otros periodistas, entonces, bueno, se reconcilia un poco. Pero. Pero la verdad es o m e g e n e r a me causó gracia, te digo la verdad. Y ahora, mira, ayer,、eh, en ese momento igual nos, nos dijeron periodistas mucho más, pero ayer ponele ya.、Eh, Maldonado, el titular ¿no? de A24, Maldonado, mintieron los militantes y una foto nuestra, que somos los periodistas. Pero ya no somos periodistas, somos militantes que además mentimos porque decimos que no le pegamos a la policía cuando l e pegamos. ¿Hubo alguna reacción por parte de los sindicatos? Por más que ustedes se consideren comunicadores populares, que tal vez no hay una representación sindical porque hay muchas veces un trabajo autogestivo, con lo cual uno no está por lo general afiliado a sindicatos porque no hay una patronal, digamos, a la cual demandarle mejores condiciones, ni mucho menos, pero ¿hubo alguna reacción de los sindicatos? En defensa de ustedes? Sí, sí, de hecho, bueno, ese mismo día, volviendo a lo que me preguntabas,、eh, al toque nosotros ya sabíamos que estaban, que estaban viniendo para, para donde estábamos, cuando estábamos todavía en el camioncito detenidos,、eh, todavía no nos habían trasladado. Ya sabíamos que estaban viniendo gente de Cipreva que, que nos bancó todo el fin de semana también y nos siguió nos sigue bancando y sigue difundiendo y poniéndole fichas a que, a que esto se esclarezca. Hizo una, una elevación ante el juez. Eh, como ahí, nuestra.、Eh, eso, ¿no? d encontrarse e tanto en la calle con, con compañeros nos va, va tejiendo entre las organizaciones, entre la red de medios, así como con otro, otras redes de medios como m a r c、eh, También con laburantes de prensa que, que están organizados, que están sindicalizados y que, que nos salieron a defender, a reconocer como que éramos parte de, de ese sindicato, aún eso, no estando afiliados por cuestiones más. Técnicas, no sé cómo decir. m、mm. e d a una pena que no puedas disponer de los 5 millones de pesos que tenés, que es parte del embargo que ha dictado el juez federal Marcelo Martínez de Llosa. Justo que lo, los tenía. <risa> los iba a ir a sacar del banco, no llegué. Pero bueno. Gracias, Medo, por pasar por acá, por venir a charlar con nosotros. Ojalá esto se resuelva rápido, que se puedan presentar las pruebas que demuestran el mamarracho de estas cuestiones, las contradicciones entre las versiones policiales y los testimonios de las personas que estaban en Plaza de Mayo y alrededores. Y gracias por estar acá y la compañía, por supuesto, para poder difundir su perspectiva también de todo lo ocurrido. Bueno, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ezequiel Medone, de la Red Nacional de Medios Alternativos, junto a Juan Pablo m a u r e n z a son dos comunicadores populares entre las 22 personas que están procesadas por el juez federal Martínez de g i o r g i por los hechos ocurridos el primero de septiembre después de la movilización para exigir la aparición con vida de Santiago Maldonado.